¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, tenemos los datos eh, habituales eh, de la primera semana de cada mes, en este caso la primera semana de diciembre, y ya da, tenemos datos de IPC, inflación, eh, al 30 de noviembre de este año, y tenemos los datos ya fresquitos de exportaciones mm, de el mes pasado también, uh -huh. proporcionados por organismos este, estatales, concretamente... El dato del IPC del mes de noviembre, la inflación se está recostando cerca del 8%, más concretamente hay una caída de la inflación en el mes de noviembre de 0,28%. El año pasado, el mes de noviembre del 21, el IPC había aumentado un 0,26%, en este año cayó un 0,28% y eso ha hecho que la inflación anual, anualizada a los últimos 12 meses, esté en 8,46%, un punto casi menor al que teníamos hace dos meses. Cuando uno empieza a analizar la interna de esta variación, esto tiene nombre y apellido y se llama eh, carne, eh, vacuna, concretamente ha sido lo que más ha caído y lo que más se ha reflejado en esta caída del, del IPC, concretamente alimentos y bebidas que implican el rubro general cayó 0,71% y carne vacuna 1,17%. El transporte también cayó, pero no por el lado del combustible, que este año se mantuvo constante, sino que el pequeño rubro, o mejor dicho, la ponderación que tienen eh, vehículos, eh, también cayó 1,13%, y esto es porque el dólar ha caído en el último mes y como eh, se venden en moneda extranjera, implica automáticamente una caída de este rubro. Pero fundamentalmente han sido eh, los alimentos los que han eh, motivado esta caída del IPC. Eh, por ejemplo, algunos rubros aguja 8,39% a la baja, paleta eh, 7,24%, otros rubros de carne, ovina también 6%, en fin, eh, en definitiva, ha sido el, el principal motivo por el cual ha caído el IPC. Y a su vez se mezcla con que ahora tenemos un nuevo IPC. Eh, esto es eh, habitual hacerlo, o sea, ajustar un poco las canastas de consumo cuando eh, transcurre el tiempo, o sea que la gente cambia eh, su, sus canastas. Concretamente, lo que se ha hecho es un, un nuevo estudio, muy profesional, por cierto, donde tenemos una nueva canasta, donde se han retirado algunos productos, se ha cambiado alguna ponderación. Por ejemplo, se ha incluido ahora el streaming, ¿Eh? o los viajes eh, tipo Uber, que antes no estaban, el anterior el anterior canasta, el anterior IPC era del año 2010, ninguno de estos rubros era importante, y se han eliminado algunos, como por ejemplo eh, eh, valores de CDs o eh, repuesto de calzado, que hoy en día prácticamente eh, no, son, no pesan sobre el gasto de las personas. Y decía que una cosa estaba vinculada con la otra porque también se conoció el volumen de las exportaciones del año del mes anterior, el mes de noviembre, en donde vemos que una vez más las exportaciones de carne cayeron, o sea, lo que estamos viendo es que eh, al caer la demanda internacional de carne, mucho de esto se vende a, en el mercado interno, el mercado interno se satura, obviamente, es muy pequeño en comparación al internacional, y eso se refleja en los precios, en lo que hemos visto en los últimos dos o tres meses, y la caída fundamental viene otra vez de China, que si bien en este mes se mantiene como el principal destino de las exportaciones, el mes pasado ya ha sido Brasil, están prácticamente eh, para a par, ¿verdad? China se exportaron 130 millones de dólares, un 48% menos el año pasado. Brasil, 128 millones de dólares, 2 millones de dólares menos, el menos del 13% con respecto al año pasado. Los principales rubros a China siguen siendo la carne, el 71%, Brasil, Plásticos, vehículos, lácteos son los principales rubros de exportación ahí, que por más que cayeron, estos tres aumentaron, los que cayeron fueron el resto. En tercer lugar aparece la Unión Europea, con 68 millones de dólares, fundamentalmente de la mano de la carne vacuna, Estados Unidos, 46 millones. Y en quinto lugar aparece Argentina, con una un panorama muy parecido al que tenemos con Brasil. O sea, se, le, se le exporta eh, autopartes, productos más industrializados, cosa que no ocurre con el resto del mundo. Estas discusiones que estamos teniendo con el MERCOSUR y con terceros países eh, no toman mucho en consideración estos temas, ya lo hemos hablado varias veces. Lo que le exportamos a la región, salvo alguna excepción con Brasil, no se lo exportamos al resto del mundo. Si hacemos un cambio MERCOSUR por el resto del mundo, todos estos sectores van a tener serios problemas. Obviamente los que van a ser beneficiados son aquellos que hoy sí exportamos al resto del mundo, que son básicamente carne y alimentos. Este es su resumen de la primera semana de este, de este mes, Jorge. Te podrás imaginar que todo esto del Mercosur y la apertura o no, y las diferencias que, que plantean con, con los, el resto de los socios, primero puede tener alguna variación importante a partir de la asunción de Lula, supongo yo. Sí. Y, sí y a su vez también de alguna forma de repente no nos da en, en la columna semanal contigo para profundizar en el tema y básicamente en lo que mencionabas, ¿no? qué productos hoy se comercializan con el Marcosur y en un eventual rompimiento del Marcosur, pensar que de repente esos productos dejan de ser comprados por los socios del Marcosur Y bueno, hay que ver si eso después se lo vamos a vender a alguien más y a su vez también en lo interno el impacto empresarial y el impacto de ocupación de mano de obra que esto pueda estar generando en nuestra economía. Por lo tanto, por lo tanto te dejo planteado y después ajustamos un poquito... Eh, las la fechas y los horarios, de repente sería bueno que vinieras por acá con, por el estudio con algún algunos minutos más de tiempo y, y profundizar en detalle este tema que me parece va a ser crucial en el año 2023, ¿te parece? Con gusto, Jorge, cómo no, coordinamos y estamos a las órdenes. Estamos de acuerdo en que eh, la, el retorno de Lula a la presidencia de Brasil puede de alguna forma darle otra, alguna otra orientación a esta situación actual del Mercosur. Y mirá, no me quedan dudas y me, se desprende de las propias expresiones de los participantes brasileños de esta última reunión. Yo siempre digo, lo digo, una cosa es el gobierno y otra cosa es Itamaraty, es decir, la Cancillería. Mientras el ministro de Economía de Brasil, que sale, ¿sí? apoyó la postura uruguaya de hacer acuerdo no lo dijo expresamente, pero que eh, no le parecía mal, eh, la Cancillería se opuso. Ahí tenemos un poco ya ja, la clave de lo que vamos a ver Este, dentro de pocos días, ¿no? pocos, pocas semanas, cuando hay un cambio eh, de gobierno. O sea, la Cancillería es siempre este, lineal en cuanto a que las negociaciones se hacen por el Mercosur. Luego tendremos algún ministro o algún político que diga lo contrario, pero no me queda la menor duda que una de las cosas que va a hacer el próximo presidente es alinearse a la cancillería. Bien, el título de búsqueda de la semana pasada decía futuro gobierno de Lula quiere liderar negociación comercial con China y sumar a todo el Mercosur. ¿Va por sí, ahí va por ahí la cosa? Es, va a ir por ahí, eh, Brasil es un país que, perdón, el PT, el, el partido de Lula y Lula pro, eh, propiamente dicho, Le gusta encabezar todas estas negociaciones, se considera líder del Mercosur y, y por consiguiente yo no descarto que eso va a ser eh, lo que va a ocurrir. O sea, va a tomar el toro por las, las guampas, como se dice habitualmente, va a tomar las riendas de este asunto y se va a hacer lo que en principio quiera Brasil. Ese es un poco el pensamiento que ha tenido Brasil en el punto de vista comercial con el Mercosur. El Mercosur para Brasil es la plataforma para hacer otras cosas, pero dirigiéndolo esto. Eso creo que va a ser lo que va a ocurrir en los próximos en el próximo periodo de gobierno así ahora todo este desgaste que se dio ayer no con tantas discrepancias no no parece algo innecesario teniendo en cuenta que en pocos días a eh, eh, la asunción de Lula va a cambiar esta realidad interna del Mercosur no no no te resulta un, un desgaste innecesario haber eh, encarado este el encuentro de la manera que se encaró ayer básicamente entre Argentina y Uruguay? Tú sabes, Jorge, que a nivel diplomático a veces hay cosas que uno en el mundillo habitual no la termina de entender. A veces pegar un grito y patear, eh, como lo hizo ayer Uruguay y, y con estas esta rencillas que hubieron, a veces es un poco más que plantearlo. A veces es a ver hasta dónde tengo fuerza, a ver hasta dónde reacciona y cómo reaccionan los demás. Y luego tenés una, un ámbito de negociación que es, a mi entender, el más interesante, que es fuera atrás de bambalinas, ¿verdad?, donde se habla en otro en otros términos, en otra forma, y esas nosotros no, los, no las conocemos. ¿eh? A mí me comentó una vez alguien, un diplomático viejo, que en alguna oportunidad con Uruguay tenía serios problemas, hablo de la década del 70, que inclusive estuvimos cerca de en conflicto internacional con, con Argentina, que la solución a ese conflicto, hablo de Perón presidente, ¿verdad?, y Borra y aquí en, en, en Uruguay, sí, sí. que que la solución a ese conflicto fue en un baño, cuando estaban lavando las manos el representante argentino y el uruguayo, y dijeron, y si hacemos esto, ¿qué, qué, qué pasa?, ¿no? Eh, bueno, todas esas cosas uno no las conoce, a veces lo que ve en la prensa son más mensajes que otra cosa. Y bueno, es parte de la diplomacia, es parte del juego de la diplomacia. Yo creo que lo de Uruguay ayer fue muy estudiado y lo de Argentina también. Me da bueno, la impresión. Bueno, yo este realmente le, le pongo un codimento a todo esto que dijiste. ¿Sí? Yo creo que eh, Uruguay, básicamente con el caso Astesiano, y Argentina básicamente con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, ayer estaban en horas este, de dificultades. Y de, repente, sí. y de repente generar una noticia que, que distraiga la mirada, donde todos se intenta que miren para otro lado, de, atenúa de repente el impacto comunicacional y la reacción de, de la población de uno y otro país. Pero me parece que en, en ninguno de los dos países eh, lo del Mercosur llevó a distraer las consecuencias del caso Estesiano ni de Cristina Fernández. ¿Puede sí, haber, haber algo de eso? De acuerdo. Sí, puede ser que sea un tema para distraer la atención. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Con lo, lo, lo grueso que son los otros temas, este es un, es un pichón, pasó, ¿verdad? Pasó a un detalle, pasó a ser un detalle. Sí, sí, sí, más en Argentina que en Uruguay, te diré yo, lo de ayer de Argentina. Uh -huh. este, bueno, esperé, crucemos los dedos. Seguro, seguro. Bueno, Mauro, gracias por tu charla. Nos encontramos la semana Jorge. que viene, muy amable. Muy, igualmente, buena semana para todos. Igual ¿no? para ti, chao. Frecuencia abierta.